Su noticiero 37 grados se encuentra con el concejal de Iogué, e、eh, señor Osvaldo Rubio,、eh, concejal del movimiento La Rosita. Con,、eh, concejal, bienvenido a nuestra página de internet, noticiero, y cuéntenos cómo ha sido e s o s primeros seis meses de gobierno, como concejal, cómo se ha sentido, qué proyectos hemos presentado ante el consejo y ante la alcaldía de Iogué. Bueno, primero que todo, muy buenos días. La verdad que mucho trabajo. Venimos de una administración nueva y, desde luego, la comunidad requiere. La colaboración no solamente en temas sociales, temas de infraestructura, de movilidad, de seguridad, que tanto nos aquejan a la ciudad, y ahí estamos trabajando permanentemente con esos propósitos. Hemos sido ponentes del Estatuto de Valorización, que más de que sea un impuesto donde todo el mundo tiene que pagar, es un impuesto que van a pagar las clases más altas de. De esta sociedad i b a g u e r e ñ a y desde luego para el beneficio y el desarrollo de todos los i b a g u e r e ñ o s Concejal, usted se ha caracterizado dentro de su etapa como un líder muy importante del deporte. ¿Qué esperan los deportistas de Osvaldo Rubio como concejal de Ibagüe? Bueno, estamos recorriendo con nuestro equipo de, de trabajo los diferentes sectores barriales de la ciudad, identificando cada uno de los. Temas、eh, deportivos, en este caso que usted me habla, sobre el estado real de cada uno de los escenarios deportivos y cómo podemos, desde nuestro empujoncito a la administración municipal, pedirle el favor que nos ayude en tantas necesidades. Quiero desde ya decirles que próximamente va a arrancar, va a iniciar las obras, por fin, casi después de dos años de estar los recursos En el 14 de octubre, la segunda etapa del Jordán, la cancha sintética de fútbol va a ser la primera en el departamento del Tolima que tendremos pública, desde luego, no solamente para que beneficien、eh, los habitantes de la comuna 9 del Jordán, sino todos los barrios aledaños y comunas aledañas al sector, para que tengan un verdadero escenario donde practicar. Desde luego, gracias a. La intervención de nuestro senador Guillermo Santos y quien les habla, quien hizo el proyecto para que eso se materializara en Bogotá, y desde luego nuestro senador y el expresidente de la Junta de Acción Comunal,、eh, Jorge Ramírez Tata, nos ayudó en este propósito. y Hemos encontrado una mujer diligente, la licenciada en deportes, la doctora Diana, directora del INDRI, donde también se puso al frente de. Esta labor tan importante, esta obra tan importante, y ya podemos decirle que próximamente se va a iniciar la obra para beneficio de todos los ibagueños. r e Bueno,、eh, concejal, hoy hay un evento muy importante en i b a g u é、eh, Están todos los alcaldes de Colombia en un evento que se realiza. ¿Qué opina de esto para la c i u d a d q u é le significa、eh, ser i b a g u e s e r s e de estos eventos? Bueno, desde luego tenemos que vender el turismo ahorita a nuestro festival folclórico. Tenemos que mostrarle a nuestros turistas. Una ciudad amable, segura, y desde ya, pues decirle a todos los entes gubernamentales, gobernación del departamento, municipio, pues、eh, tener la mejor cara alegre para que los turistas se lleven de i b a g u é una muy buena identidad de nuestra ciudad y nuestro folclore. c o s e a l muy a m a b l e por atendernos y desearle éxitos en lo que viene、eh, de la segunda parte del periodo en el segundo semestre del año 2016. Bueno, a ustedes, a todos los oyentes, muy amables y. Aquí, desde el Consejo, el concejal Osvaldo Rubio siempre será un amigo de la comunidad. Muchas gracias.